Para mí ha sido bastante interesante la actividad de hoy, pues veo que los chicos se han divertido bastante, hemos podido conocer más jóvenes, hemos disfrutado un montón, jugado un montón, pues me ha parecido muy, muy bonito todo. Bueno, la comunidad tal vez la drogadicción se ha parado un, un poco, obviamente no totalmente, pero sí se ha visto mejora. Y los jóvenes tal vez ya no andan tanto en las calles porque tal vez el fútbol los entretiene un poco, entonces sí me ha parecido excelente.